Necesita referentes, hoy más que nunca. Necesita de gente que nos enseña a vivir, a sobrevivir y también a manejar las emociones. Y nuestros invitados eh, lo hacen. Son los autores eh, de un libro que acaba de publicarse en la editorial indiana del libro La Biología del Presente. Sus autores están eh, con nosotros esta noche. Son Sergi Torres. Eh, muy buenas, ¿qué tal, Sergi? Hola, encantado. Hola. Muy bien. Y David eh, del Rosario. Muy buenas, ¿qué tal, David? Hola, muy buenas noches. Eh, Sergi, estamos en unos tiempos en los cuales eh, la biología es eh, muy importante. Eh, junto a la medicina, es el saber y la ciencia que parece que nos va a sacar de un túnel en el que nos hemos metido todos, ¿verdad? Pues sí, y como tú dices, ahora más que nunca. Sobre todo, para mi modo de ver, está en los retos que nos presentan hoy en día. Por ejemplo, cómo un virus nos ha dejado en una situación así. Eso para mí implica que aún tenemos mucho que aprender y esa conciencia de tenemos mucho que aprender nos permite estar abiertos a conocimientos que incluso ahora mismo no podemos ni imaginar. Eh, David, precisamente en el libro se cuenta cómo a lo largo de la historia han existido virus, son unos eh, compañeros incómodos, incómodos, eh, pero compañeros en de nuestra vida, eh, hemos llegado al presente porque hubo un pasado y en ese pasado pues eh, también hubo incómodos habitantes eh, eh, junto a nosotros. Totalmente, han sido compañeros de evolución, han formado parte y siguen siendo de nuestra vida. Y sí, hoy en día coincido con Sergi en que estamos aprendiendo mucho de ellos, ¿no? Y ahora mismo yo creo que cualquier persona que pueda estar escuchándonos siente esta empatía y esta relación. Es un gran reto y estamos aquí y estamos dispuestos a investigarnos y a descubrirnos. Eh, Sergi, en el prólogo del libro se dice una frase que señala uno de... Señala lo siguiente, que es una frase, eh, además, eh, inspirada en una eh, sentencia de, de Kant, en, del conocido filósofo. Y dice que el mundo no es como es, sino como somos nosotros y como lo interpretamos. Todo esa percepción eh, en el mundo... Todo ese como lo interpretamos Y eso es lo que tenemos que saber manejar Cómo movernos en el mundo en el que estamos Y cómo lo que ocurre Bueno, pues para nosotros significa una cosa Y para Tizzeri puede significar otra cosa diferente Pero, no sé, tenemos que adaptar a lo que ocurre Claro, eso es incluso el reto para mí básico En este momento también Porque hay un aspecto que es el obvio de la vida Que es la naturaleza, sus leyes Y cómo se, deseo, se desarrolla a sí misma Nosotros formamos parte de estas leyes Pero nosotros nos hemos inventado las nuestras propias, las humanas Hemos construido culturas, sociedades Y todas ellas están basadas en nuestra perspectiva o nuestra idea de lo que es la vida Lo que es el bienestar, de lo que son las relaciones Cuando eso se ve amenazado parece que el mundo se viene abajo Pero solo se viene amenazada nuestra manera de entender la vida y de verla Siempre estamos a tiempo, cuando vemos que eso sucede, de regresar al origen nuestra naturaleza y empezar a comprenderla, porque es ese es factor natural, ese origen, tiene una capacidad de adaptación insospechada. Y la estamos viendo, estamos viendo cómo la naturaleza está reaccionando a la no injerencia del ser humano actualmente en estos días. Eh, fíjate, estos días estamos eh, contando, el otro día lo contábamos eh, y la gente nos mandó vídeos eh, de cómo la naturaleza... Eh, Seguramente ha desaparecido el virus de los animales, el virus somos los seres humanos, vuelven a aparecer animales salvajes, en muy cerca de, de ciudades, en pueblos, el mundo y la naturaleza está volviendo en apenas unos días. También tenemos que saber que bueno, que la ciencia no solamente es el ser humano, que quizá le falta humanidad, pero esa humanidad no es exactamente la biología del ser humano. ¿Verdad, David? sí si formamos parte de, de un gran proceso inteligente y autodirigido llamado vida. En medio de ese proceso es donde estamos los seres humanos y muchas veces estas cosas que estamos viviendo, como la de hoy, nos hacen tomar conciencia de ello. Fíjate dos palabras muy interesantes, inteligente y autodirigido. Eh, inteligencia, intel, cuando digo inteligente No me refiero a la inteligencia Que tratamos de medir los humanos Del cociente intelectual ni nada de eso Sino me refiero a otro muchísimo más profundo Que, que conecta con la conciencia Y con la esencia de las cosas Y cuando digo autodirigido Es simplemente eso que tiene la capacidad De dirigirse a sí mismo Ahora mismo, el ser humano Nos pensábamos que teníamos un papel en el mundo Nos hemos visto dentro de esta situación Y nos hemos dado cuenta de que el mundo Se sigue moviendo Ese movimiento es esta autodirección que estoy poniendo encima de la mesa y que muchas personas llaman presente. Nosotros tenemos una capacidad para darle vueltas demasiado a las cosas en nuestra cabeza, ¿no? Cuando hacemos ese centrifugado de ese tipo de cosas que nos preocupan y vosotros lo ponéis muy claro, depende de cómo afrontas esa preocupación Hace eh, dos eh, divisiones. Una que sería la biología del presente, que es como afrontarlo, pero no complicarte demasiado la cabeza, o la biología de supervivencia, cuando lo ves como una amenaza y te supone un problema enorme. Pero es que eso incluso luego trae unos efectos secundarios que son efectos físicos que dependiendo de cómo se afronta de una manera o de otra, te puede eh, crear un verdadero problema. ¿Cómo nos lo contáis? A ver, ¿cómo podemos intentar que cuando una persona eh, piensa en su cabeza que tiene un determinado conflicto, cómo puede hacer para que no suponga tanto una amenaza y no le suponga eh, ese problema tan grande que parece que no va a poder eh, resolver? Mira, conectando con lo que ponía ahora encima de la mesa de este proceso autodirigido e inteligente que llamamos vida, una persona puede poner su mente al servicio de la vida, de ese proceso inteligente y autodirigido, o puede poner su mente al servicio de algo personal. Cuando tú pones tu mente al servicio de algo personal, normalmente lo que tú tiendes es a sobrevivir de todos los peligros que ves a tu alrededor y que hoy en día solo están en nuestra mente. Ahí ...es donde inicia la biología de la supervivencia... ...pero nosotros nos hemos dado cuenta de que existe otra posibilidad... ...si tú pones tu mente al servicio de ese proceso inteligente que llamamos vida... ...ahí pueden ocurrir muchísimas cosas... ...que la mayoría de seres humanos actualmente no investigamos... ...¿verdad, Cedric? Sí, así es... ...además no investigamos porque nos da mucho miedo... ...y no nos, no nos gusta nada sentir nuestra ignorancia... Y le damos vueltas a una situación y tenemos esas ideas recurrentes en nuestra cabeza porque en realidad nos estamos defendiendo de nuestra ignorancia. Cuando yo doy vueltas acerca de una situación es porque no sé resolver esa situación. Y esa ignorancia pienso que a través de mis pensamientos yo la voy a resolver. En lugar de hacer un acto de honestidad y empezar a autoindagar en mí mismo o usar la biología del presente, que está basada en... ...ese atrevimiento de sentirme cómo me siento ante esta situación... ...en lugar de intentar resolverla... ...porque si intento resolver una situación que no sé cómo resolverla... ...no tiene mucho sentido... ...pero si me abro a sentirme cómo me siento... ...y qué me está pasando a mí ante esta situación... ...empezaré a conocerme a mí mismo... ...y si me empiezo a conocer a mí mismo... ...muy probablemente dé con la solución... ...¿por qué? ...porque yo soy quien percibe ese problema... ...por lo tanto si yo soy el perceptor... Yo puedo resolverlo, pero desde el autodescubrimiento. David, el libro está formado por conversaciones, capítulos... Cada conversación es un capítulo. Uno de esos capítulos, una de esas conversaciones es sobre el miedo y la confianza. Son fases eh, de lo que de cualquier cosa. Eh, en la vida tenemos una fase de miedo, una fase de confianza. Eh, tenemos que conseguir eh, que la confianza gane el miedo. Ahora la humanidad está en un momento de miedo. Tenemos que dar ese paso para conseguir confianza en nosotros mismos, en cada individuo y en la colectividad en general. Así es. Eh, es muy bonito cuando miras desde esta perspectiva de neurociencia este tema del miedo y la confianza, porque te das cuenta de que el miedo y la confianza en realidad en realidad son la misma cosa, son las dos caras de la misma moneda. Con ello, que quiero decir? Cuando tú miras cómo funciona... una cosa nos posee y de otra disfrutamos, en cierto modo, ¿no? Sí. Es así y cuando tú lo miras desde un punto de vista anatómico te das cuenta de que el cerebro no tiene unas áreas cerebrales para la confianza y otras áreas cerebrales para el miedo sino que comparten las mismas áreas cerebrales para funcionar. En cierto modo, en cada situación de vida estamos decidiendo si queremos vivir esa situación desde el miedo o si queremos vivir esa situación desde la confianza. Y por poner un ejemplo, el miedo es uno de los máximos promotores de la biología y de la supervivencia y la confianza es el primer paso ...hacia la biología del presente... ...esto, ¿qué, qué, ¿qué pasa a nivel fisiológico?... ...es decir, ¿qué pasa cuando yo vivo... ...a nivel fisiológico, la biología de la supervivencia... ...o cuando vivo la biología del presente?... ...me vino a la cabeza un experimento... ...que realizó Tinio en la Universidad de, de Italia, de Perugia... ...y hicieron, eh, cogieron dos grupos y estudiaron... ...cómo evolucionaba la tensión arterial... ...de un grupo de unas 150 monjas... ...y de un grupo de unas 150 mujeres de clase media... ...que vivían en la misma zona geográfica... ...tenían más o menos la misma edad... ...la misma historia familiar... ...de hecho algunos eran parientes... ...algunas monjas y algunas mujeres... ...ninguna fumaba... Eh, ...todas tenían más o menos la misma relación física... ...la misma actividad... ...el mismo consumo de alcohol... ...y se hizo un estudio durante veinte años... ...y con el tiempo se dio cuenta... Eh, ...Timio y sus colegas se dieron cuenta... ...de que la tensión arterial... ...de las mujeres que vivían en la sociedad del bienestar... ...tendía a aumentar con los años... ...sin embargo, la tensión arterial de las monjas no. Esto es una forma de ilustrar... ...lo que nosotros llamamos la biología del presente... ...y la biología de la supervivencia. Todos creemos que con los años... ...se dispara la, la posibilidad de padecer hipertensión... ...sin embargo, en el caso de estas monjas no ocurría. Nuestra pregunta mientras charlábamos el y yo era... ...¿por qué?... Y ese ese por qué esa respuesta es lo que nosotros llamamos biología de la supervivencia. Y, y este, es algo apasionante. Y esta investigación en eh, la ciencia ha resuelto, en lo que vosotros eh, conocéis, en lo que exponéis, eh, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer todos. La personalidad, eh, lo que somos, ¿es o se hace? ¿Nacemos eh, con ello o lo hacemos eh, con las eh, cosas y las experiencias eh, que tenemos y que vivimos, Erick? Eh, Para mí, bajo mi punto de vista, la personalidad se va creando. Si bien es cierto que se va creando dentro de un contexto creado, así que también tendría un componente de creado, pero es la persona que va experimentando su propia vida la que a raíz de las decisiones que va tomando enfrente a las situaciones que se encuentra y al contexto con el que se relaciona, que va creando su propia personalidad. De hecho, la personalidad termina siendo una especie de capa de protección ante lo que me rodea, es donde yo empiezo y donde yo termino, que dicho así parece un límite, y la verdad es que para mí lo es. Por lo tanto, el autoindagar y descubrirse en situaciones de contextos desde los que yo he creado la personalidad, puedo descubrir también cómo deshacer esa personalidad, y viene también al hilo de la biología del presente y la supervivencia, Porque es a través de la personalidad donde yo temo o donde yo me siento amenazado o donde yo siento desconfianza. Y es desde la presencia o lo más esencial, desde donde yo descubro una biología que está basada en mi experiencia viva, en mi instante presente, en mi presencia. Pero Sergi, por un ejemplo, antes decías que lo importante para afrontar pues, ese problema o incluso hay unas personas que le dan un determinado valor a una cosa y, y otras le dan un valor totalmente distinto. Pero eso hace que lo sufras o, o no te resulte tan importante. Pero a la hora de afrontar eso, que en un primer momento la gente lo ve como esa amenaza, ese problema, lo que hace que se despierte lo que vosotros llamáis esa biología de la supervivencia. ¿Cómo consigues tú ahondar, como decías, en ese descubrimiento de cómo te sientes para poder hacerle frente? Pues justamente parece paradójico, pero es haciéndole frente ¿Pero qué sucede? Como tenemos la mente tan puesta afuera Estamos tan hipnotizados por lo que sucede afuera Pensamos que hacer frente a una situación es ir hacia afuera a atenderla Pero cuando te das cuenta de que tú formas parte de la situación Te das cuenta también de que hacer frente a la situación Significa primero hacerte frente a ti mismo ...porque tú eres quien está viendo la situación de esa manera... ...y tú eres quien te está sintiendo así ante esa situación. Cuando hacemos ese ejercicio... ...empezamos a descubrir que surge una coherencia... ...porque si yo me abro a sentir lo que siento... ...ante esa situación desagradable... ...o esta situación que yo veo como una amenaza... ...si yo me abro a sentir lo que siento... ...ya empiezo a entrar en coherencia. ¿Qué sucede normalmente? Que cuando yo me siento mal o siento una emoción incómoda... ...enfrente a una situación... Yo suelo rechazar esa emoción, al rechazar esa emoción ya ni me atiendo, al no atenderme voy a la situación, pero yo ya voy a atender la situación con todo ese estado de miedo, de estrés, de desconfianza, de ignorancia. Entonces hacer frente a la situación, primer paso es hacerme frente a mí mismo y conocerme a mí mismo dentro de esa situación. Si hago ese gesto, terminaré conociendo el significado real de la situación y no el que le estoy dando yo desde mi desconfianza. David, ¿y cómo podemos activar ese médico interno, que vosotros también utilizáis esa terminología, para poder autocurarnos y no sentir esa, pues esa sensación tan mala que sentimos? Claro, cuando yo quiero curarme, en realidad, eh, eso es un pensamiento que tiene una dirección de supervivencia, ...por lo tanto, si yo quiero curarme... ...para no afrontar algo... ...o porque no estoy dispuesto a vivir una situación... ...no va a funcionar... ...porque ya estoy activando la biología de la supervivencia... ...y no pueden, mi cerebro lo hemos visto... ...la confianza y el miedo... ...no pueden vivir al mismo tiempo... ...porque los dos utilizan la misma red para funcionar... ...entonces la primera decisión que yo tengo... ...es si, si quiero confiar... ...es decir, si estoy dispuesto a vivir una situación o no... ...pero ojo, no estoy hablando de una disposición... ...para sacar tajada... ...para obtener algo a cambio... ...venga, sí... ...yo voy a abrirme a vivir esto... ...porque así no sufriré... ...no, no, no, no, no... no, ...eso es una reacción de miedo... ...y el miedo... ...ya conocemos a dónde nos lleva... ...una de las cosas que estamos descubriendo... ...es que la relación entre nuestro cuerpo... ...y nuestra mente no es una relación de causa y efecto. Es decir, la relación entre lo fisiológico y las cosas que yo pienso y siento no es causa y efecto. Hay una cosa que yo me he dado cuenta, y de esto hablamos mucho en el libro, y es de que nosotros no pensamos, piensa nuestro cerebro, que lo hace con la misma naturalidad que nuestro corazón bombea sangre o los pulmones aire. Cuando yo empiezo a comportarme en mi día a día de una manera que está alineada con la forma de funcionar de mi mente, de mi cuerpo y de la vida empiezo a entrar en esa disposición, en esa apertura, y empiezo a comportarme de una manera coherente. Esa coherencia en sí misma es presente, esa coherencia en sí misma es biología, esa coherencia me inserta en el proceso inteligente de la vida. La biología del presente, así se titula el libro, sus autores han estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Sergio Torres y David Sendel Rosario. Muchas gracias. Un abrazo.